de EWTN, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN y de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Gracias por acompañarnos, gracias por los correos que nos hacen llegar a nuestra dirección cara a cara arroba EWTN con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes, con sus comentarios, con sus críticas, y sobre todo con sus pedidos de oración. Algunos son unos periodos de, de, de, de, de oración extensos, dolorosos. Estamos en absoluta solidaridad con aquellos hermanos y hermanas que nos ven a través de WTN y a los que el Señor los ha bendecido con el misterio del sufrimiento. ¿no? Y decirles que estas oraciones que nos piden las tomamos en el corazón y las presentamos también ante la comunidad de la Madre Angélica, religiosas contemplativas que elevan estas oraciones por sus intenciones. Y obviamente, cuando hablamos de eh, oraciones y de intercesiones, eh, nos metemos ya de lleno al tema de este programa, que es un tema que habla de algo muy hermoso y muy querido para nosotros los católicos, que es la Santísima Virgen María, pero de un aspecto de la, de la espiritualidad mariana que tiene que ver con las eh, muchas confusiones que existen en parte porque no tenemos una formación suficientemente clara para entender por qué existen múltiples advocaciones marianas, es decir, maneras eh, o devociones con los que se le llama a la Santísima Virgen María. Estos múltiples nombres del hecho de que le llamemos la Virgen del Perpetuo Socorro o Nuestra Señora de Chiquinquirá, para decir, por ejemplo, en una advocación específica nacional en, en Colombia, o este Nuestra Señora del Pilar en los Estados Unidos y la Virgen de Guadalupe, o eh, una advocación como el, el, la, la Mater Purísima, etcétera. Muchas veces no entienden por qué esta multiplicidad, cuáles son aquellas advocaciones que sí son verdaderas o válidas, cuáles son aquellas que no son válidas. Entonces, Eh, el hecho de que los católicos no, forma, no, no formados crean que en realidad existen múltiples vírgenes o que eh, se la llama de tantas formas que resulta imposible entenderlo, eh, confunde a los católicos y especialmente irrita a los evangélicos que los convence de que los católicos estamos locos y que en realidad ni siquiera estamos eh, adorando, cosa que es falso, pero ellos creen que estamos adorando a la Virgen María y no solamente a una sino a un montón, ¿no?, Cuando en realidad el, eh, esto lleva a que muchos católicos piensen Mira, es tan complicado este tema de la Virgen María y sus distintas advocaciones Que no sería mejor que los católicos dejáramos de hablar tanto de la Virgen María Para efectos de la relación ecuménica La respuesta es no, pero ya vamos a ver por qué es la respuesta no Porque la Virgen efectivamente es el gran signo de contradicción en la relación con Eh, los evangélicos los evangélicos tienen una idea teológica fundamental que nos separa de ellos y esto yo ya lo he hecho en un programa sobre eh, el protestantismo donde explicaba ampliamente cuáles son las, la, las doctrinas protestantes y en qué se diferencian de las católicas en otro cara a cara y también tenemos el caso de la, la el, el hecho de que para ellos ya desde el punto de vista emocional las cosas que les produzca la, mejo, la principal resistencia es el papel que nosotros los católicos reconocemos, ojo, no le damos porque le damos sería un capricho reconocemos en la Santísima Virgen María ¿no? entonces, eh, reconocemos porque es el que, se le, el, que, el que le dio Dios es curioso, los católicos cuando dialogamos con los evangélicos encontramos que nosotros podemos hablar de doctrinas que son mucho más radicales y opuestas a la que ellos piensan por ejemplo, que Jesús se ha hecho pan Ellos no creen en la presencia real de la Eucaristía, por supuesto que no. Pero ellos están dispuestos a aceptar esa realidad y decir, bueno, por lo menos ustedes son cristianos, pero que la Virgen sea alguien importante, eso es inaceptable. ¿no? Y tanto así que, como un ministro protestante observaba, reconociéndolo como un error, a pesar de que la Santísima Virgen María en las Escrituras es la mamá de Jesús y que además es la que proclama desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación esa no es una cosa que la Virgen María dijo según la tradición está en las sagradas escrituras en las que leen los protestantes y que los protestantes dicen seguir al pie de la letra sin embargo en la prédica protestante la manera constante como se evita a María es alucinante Una persona que se dedicó a seguir las, la, la, la, las, las, no sé si se llaman homilías, los discursos o las predicaciones, las precas de los ministros protestantes, descubrió que era muchísimo más frecuente que estos ministros protestantes se refirieran a las virtudes heroicas de las mujeres del Antiguo Testamento, no, eh, Ruth, Judith, eh, etcétera, a que en realidad se, se refirieran a la Virgen María. ¿No? que con todas las cosas que los evangélicos puedan decir nadie de ninguna de esas mujeres se dice desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso dicho habrá ganas por mí ¿No? entonces eh, no voy a hacer aquí una clase de mariología porque ese no es mi tema de experiencia y por otro lado puedo remitirlos tanto a los dos excelentes cara a cara que hicimos con eh, la doctora de Yanira Flores González, la, esta, esta eh, doctora marióloga de Costa Rica, que es una de las más importantes de América Latina, y además la serie que EWTN ha hecho sobre mariología con la doctora de Yanira. ¿no? Ahí sí ustedes van a tener acceso a una verdadera experta sobre el tema. Y en el programa además abordamos alguna de estas de las confusiones que hay eh, respecto de algunas apariciones, algunas advocaciones. Lo que eh, voy a hacer es eh, básicamente explicar un poco qué cosas son las advocaciones marianas, por qué llamamos a la Virgen con distintos títulos o nombres, de dónde viene esto, cuáles son de alguna manera la, las advocaciones en su gran mayoría eh, que son absolutamente legítimas y cuáles eh, cuál ese es el, el origen de estas advocaciones y cómo ellas en realidad no deberían ser, ni son para un buen católico formado motivo de confusión, sino al contrario, eh, expresiones de las distintas facetas y de, los distintos, eh, funciones, de las distintas funciones que la Santísima Virgen María tiene en la historia de las personas, de ti, de mí y de los pueblos de comunidades enteras, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que se conocen como advocaciones las distintas formas de referirse o de llamar a única, a la única Virgen Santísima, la Madre del Señor. Es decir, todos son apelativos, de y ahí advocaciones, con las que llamamos a la única Santísima Virgen María. La Madre de Jesús es la Virgen María, y los católicos de alguna manera solemos apodarla, por así decirlo, ponerle un, un nombre afectuoso, como alguien que llama a un ser amado con distintas car eh, características. ¿No ¿Cuántas veces yo escucho a esposos o esposas referirse a su cónyuge diciendo... Eh, Eh, gordita y uno dice que a veces se refieren a una a, un, a una esposa que es este, totalmente delgada, no, eh, o las esposas que le dicen a un flaco que es una, una caña decirle mi gordito, no, o, este eh, mi amor, mi osito de peluche, este honey bee le dicen acá en Estados Unidos, este chocolate cookie, o sea lo que se les ocurra. Y estos términos este, dulces que para otras personas desde fuera que no entienden esta relación de amor les pueden parecer ridículos, entre ellos son formas de referirse unos a otros, ¿no? Entonces, estos son todos términos eh, cariñosos, pero estos términos de amor en, en, en eh, eh, la historia de la mariología tienen mucho más que el eh, un, un simple carácter de eh, afectividad. Tienen toda una historia, una historia bella, que eh, se remonta a los primeros momentos en que la Santísima Virgen María fue reconocida, y esto es muy temprano, muy muy temprano en la historia del cristianismo, en que fue reconocida por el papel fundamental que tiene, que no le roba nada al papel de Jesucristo, como, como digo, ya dijimos en los en las entrevistas que tuvimos sobre Mariología con la doctora Deyanira y los remito a esos excelentes programas cara a cara No. lo que podemos decir es que en el catolicismo las eh, advocaciones marianas son alusiones relativas a tres aspectos específicos y muy importantes en primer lugar las advocaciones provienen de misterios o fenómenos sobrenaturales referidos a la Virgen María Tranquilo, que esto lo vamos a explicar. ¿no? En segundo lugar, se refieren a apariciones. Y en tercer lugar, a dones o atributos de la Virgen María. Estos son las tres grandes fuentes o rubros, digamos así, de donde provienen los nombres o las advocaciones que nosotros le damos a la Santísima Virgen María. ¿no? Las advocaciones marianas, suelen eh, nombrarse con las fórmulas de Santa María de, la Santa María de la nueva evangelización, o Virgen de, Virgen del Carmen, ¿no? o eh, Nuestra Señora de, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de Suyapa, eh, etc. ¿no? Entonces, esos son de alguna manera los títulos usuales con los que a la Santísima Virgen María se le nombra eh, de, con una específica advocación. ¿no?, Eh, igualmente las advocaciones eh, suelen dar eh, en muchos casos a nombres propios eh, femeninos Compuestos por el término María y una advocación específica Y como saben ustedes se utilizan también para bautizar a, con, con estos nombres a mujeres Nosotros conocemos por ejemplo María del Carmen, María de los Dolores, María de Lourdes que son eh, nombres que no son infrecuentes entre los católicos, y especialmente cuando se trata de hijas de, de personas de fe. ¿no? Aunque los nombres sean distintos, las advocaciones sean distintas, los apelativos que utilizamos sean distintos, es importante entender que todas ellas se refieren a única, a la única Santísima Virgen María, a una sola persona, que es la Madre de Dios. ¿no? De hecho, eh, la, estas eh, advocaciones tienen, en primer lugar, el, una, una celebración. Muy pocas personas saben que el 8 de septiembre ¿No? Eh, o en otros países el primer domingo de septiembre, se celebran las apariciones de la Santísima Virgen María en los más célebres santuarios, es decir, todas aquellas advocaciones que tienen su origen en eh, apariciones aprobadas por la Iglesia, ¿no? desde las más famosas eh, Lourdes, Fátima, a otra, a, a, hasta otras... Eh, menos conocidas, también aprobadas por la iglesia como eh, la Salet, Bané, Lo, la Santísima Virgen de Guadalupe, por ejemplo, todas esas apariciones tienen una fiesta que es las distintas apariciones de la Santísima Virgen María, como digo, el eh, primer domingo de septiembre o el 8 de septiembre, ¿no?, Eh, veamos ahora cuáles son, como señalábamos, estas distintas fuentes u orígenes de la Santísima Virgen María. En primer lugar, como decíamos, están aquellas que se refieren a misterios de la vida de la Santísima Virgen María. Estos son básicamente los grandes momentos en la vida de la Santísima Virgen María, especialmente esos momentos que se relacionan con la redención traída por Jesucristo como único Redentor. No incluyen también misterios que describen a la Santísima Virgen María. El año calendario, como saben ustedes, el primero de enero, comienza precisamente con una fiesta mariana atribuida a la, eh, al primer dogma mariano aprobado, que es María Teotocos, o sea, María, Madre de Dios. Y como saben ustedes, esta es la solemnidad en la que nosotros, con la cual nosotros comenzamos el año cristiano, el año calendario, ¿no? el, Luego, a través de todo el año, siguen una serie de fiestas marianas que celebran los distintos misterios, ¿no? la, anusa, la anunciación, el, que celebran el nacimiento, la presentación en el templo, es decir, todas son distintas fiestas marianas que se refieren específicamente a acontecimientos de la vida de la Santísima Virgen María y características de la Santísima Virgen María. El, el año calendario comienza el primero de enero y termina el ocho de diciembre con la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿no? Como saben ustedes, muchos consideran que la natividad de Jesús también tiene un aspecto mariano, pero obviamente es una fiesta centralmente cristológica y cristocéntrica. ¿no? Tenemos todas estas características, como digo, todas estas fiestas, la presentación en el templo que eh, muchos llamaban eh, en muchos países, especialmente en España, la purificación o la fiesta de la purísima, porque como saben ustedes, cuando eh, la ley judía mandaba presentar al hijo en el templo ese pasaje donde ese pasaje hermoso del Numbimitis que encontramos en el Evangelio donde eh, aparece la Santísima Virgen María presentándola al profeta Simeón que dice ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador luz para eliminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel ¿No? en este pasaje eh, según la ley judía María y toda mujer tenía que presentarse para la purificación, pero justamente ahí se, se, se celebra la fiesta de la Purísima, porque en la tradición cristiana ella no necesitó ser purificada porque estaba libre de pecado. ¿no? Entonces, como digo, estos estas, eh, hitos de la Virgen, de la Santísima Virgen María, es una de las primeras fuentes de estas advocaciones. La segunda fuente, como habíamos señalado en esa lista de tres, la segunda fuente son las apariciones de la Santísima Virgen María. Y tengan en cuenta ustedes que las apariciones de la Santísima Virgen María eh, empezaron alrededor del año 40 después de Cristo, la, la, la, la, la, la, la eh, aparición más antigua, eh, que se considera que se podría haber realizado antes que la Virgen falleciera, es cuando se presentó en Zaragoza al apóstol Santiago. ¿no? Desde entonces existe una, un, una pequeña estatua eh, oscura de la Santísima Virgen María en este santuario que es considerado como uno de los santiagos marianos más antiguos, el del Pilar de Zaragoza en España, que como saben ustedes, se celebra el 12 de octubre, el mismo día que celebramos el descubrimiento de América. ¿no? El, desde ese entonces la Virgen se ha parecido a... Eh, a intervalos, a, a intervalos irregulares en otros lugares, en el eh, Monte Carmelo, a San Simón Stock, digamos, de donde surge la devoción de la eh, Virgen del Carmen. Eh, se presentó en Covadonga, España, donde está Nuestra Señora de Covadonga, en Guadalupe, México, donde está Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, obviamente, esta advocación... La, la, la mayor y la primera de todas en, en América Latina, se presentó también en Coromoto, en Venezuela, y tenemos otras eh, apariciones más frecuentes, como las que he mencionado, Fátima, Lourdes, Banó eh, eh, La Salet, etc. ¿no? Y estas, en consecuencia, reciben este nombre de advocaciones. ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen de Fátima la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de la Salet, Nuestra Señora de Manon, y son fuentes, digamos, de apelativos, de formas de llamar a la Santísima Virgen María, que, como digo, de manera eh, eh, no sincrónica, en una manera no sistemática, ha ido apareciéndose en muchos lugares. ¿no? El también se han aparecido en forma de imágenes devotas, es decir, no necesariamente se aparecía la Santísima Virgen María, pero sí una imagen que, eh, de alguna manera, aparecía, si quieren, de la nada, de una forma, entre comillas, casual, es decir, providencial, sabemos nosotros como creyentes, en distintos lugares, y eh, de, de alguna forma sobrenatural hacía saber a los fieles que la habían encontrado que ella quería permanecer en ese lugar. Y estas son las advocaciones que normalmente están relacionadas con sitios eh, geográficos. Ese es el caso, por ejemplo, de Nuestra Señora de, eh, de Aparecida, Suyapa, o Nuestra Señora de Cartago, en Costa Rica, o se han manifestado de manera prodigiosa en el deseo de permanecer en un lugar, como en Argentina, Nuestra Señora de Luján. ¿no? Eh, algunas de estas... Imágenes que se han aparecido como imágenes, son en realidad advocaciones ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, la Virgen en Maipú, en Chile, es en realidad una Virgen del Carmen. Entonces, también es una Virgen del Carmen, también se la conoce como la Virgen de Maipú, porque se encuentra en este poblado, en, eh, en, el, en parte del gran Santiago eh, urbano, ¿no?, El, la Virgen de Copacabana en Bolivia, por ejemplo eh, hay gente que Copacabana está en, el, el, en la playa del Brasil no, no, no esa, parada, esa playa tomó el nombre de un santuario más antiguo en de, muy cerca de la frontera de Bolivia con el, el Perú a los pies del lago Titicaca que es esta hermosa advocación de Nuestra Señora de Copacabana ¿no? tanto Nuestra Señora de Copacabana de Bolivia como Nuestra Señora de Cocharca son Candelarias, ¿no? Es decir, presentadas con una con una eh, vela encendida o candela, como se le llama en algunos lugares. Y también estas, estas vírgenes, estas advocaciones marianas, eh, a menudo dan lugar a múltiples patrocinios y se convierten en protectoras. de pueblos, de ciudades, de países, de distintas entidades. ¿no? Por ejemplo,. Eh, en el Perú, la patrona de las Fuerzas Armadas es Nuestra Señora de la Merced, que es una advocación mercedaria, ¿no? de origen de los, de los eh, eh, mercedarios. En otros países son devociones locales, pero así tenemos nosotros que se tratan siempre de distintas advocaciones marianas. ¿no? Otra fuente de atributo son lo que se conocen como las letanías. ¿Qué cosas son las letanías? Las letanías son formas de oración muy breve que se convierten en, o se manifiestan en cortas advocaciones, ¿no? en cortas invocaciones a Dios, y que los fieles rezan, usualmente cantando en honor a Dios, a la Virgen o a los santos. El origen de las letanías que normalmente se utilizaban en coro, no, por ejemplo, eh, Señor Jesucristo, ruega por nosotros, Salvador del mundo, ruega por nosotros, etcétera. Las letanías, es decir, este, este, este esta eh, convocación, invitación al Señor a actuar, a perdonarnos, a acogernos, etcétera, se remontan al siglo II, Es decir, son muy, muy tempranas en la vida eh, cristiana, ¿no? Y al parecer estas, eh, estas letanías fueron de alguna manera la puesta en práctica de, una, de una, fam una famosa petición o recomendación de San Pablo que decía, recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por los hombres de toda clase, ¿no? Y obviamente eh, él, él lo dice que es para que podamos llevar una vida tranquila y de paz con toda piedad y dignidad. Es decir, él decía, hagamos estas oraciones incluso breves en todo momento para que por lo menos nosotros sepamos que de esa forma, con estas oraciones breves, podamos llegar a vivir con personas con auténtica dignidad cristiana. Es decir, eh, los orígenes de, los, de las letanías se remontan a las primeras Épocas de la cristiandad, ¿no? Y eran normalmente, como digo, dialogadas entre sacerdotes y fieles, ¿no? Decían, eh, Santísima Trinidad reza por nosotros, ruega por nosotros, eh, Dios Padre Omnipotente ruega por nosotros, Dios Jesucristo Redentor ruega por nosotros, Espíritu Santo Consolador ruega por nosotros, y así, ¿no? Al comienzo se utilizaban para los eh, por, pa, para distintas formas de referirse a la Santísima Trinidad o al Señor Jesucristo o a Dios. Pero poco a poco se fueron incorporando eh, peticiones a la Virgen María y a los santos. Y eh, estas, eh, estos pedidos se fueron ya convirtiendo en una práctica mucho más común hacia el siglo VII. ¿no? En el siglo VII ya existían letanías Además de las letanías a Dios, letanías dirigidas a la Virgen María propias y dirigidas a los santos. Hoy en día todos nosotros recordamos en las misas solemnes, por ejemplo, en la Pascua, o en las ordenaciones sacerdotales, o en las eh, eh, consagraciones perpetuas de religiosos, se rezan las, las letanías y muchas veces cantadas, ¿no?, Eh, decimos, Santa María, ruega por nosotros, yo sé que no tengo la mejor voz, pero eso les va a recordar en liturgias en las que ustedes han estado y recuerdan esas eh, letanías. ¿no? Es interesante señalar que en la liturgia oriental, es decir, la que eh, se practicaba en lo que ahora es Grecia y el Medio Oriente, eh, Turquía antes de que fueran eh, destruidas o arrasadas por los musulmanes, eh, y las pe pequeñas comunidades que aún ahí permanecen eh, católicas de rito oriental o también ortodoxas, es decir, separadas de la iglesia por el cisma ortodoxo, todavía eh, mantienen la práctica de las letanías, pero ellos las asumieron muy temprano, desde el siglo III, ¿no?, Y utilizaban usualmente solamente tres letanías, eran Santa María, es decir Santa María, Santa Dei Genitri, Santa Madre de Dios, porque recuerden ustedes el, el, el, la proclamación del dogma de del María Madre de Dios, eh, y esta otra, Santa Virgo Virginum, que significa Santa Virgen de las Vírgenes. ¿no? Y eh, sin embargo, poco a poco se fueron incrementando a estas tres letanías, varias de, los, eh, de, de las expresiones que comenzaron a utilizar para referirse a la Santísima Virgen María, los padres de la Iglesia, es decir, los primeros grandes interpretadores de la fe, los grandes eh, santos que constituyeron de alguna manera el, eh, el comienzo de la doctrina católica, ¿no? los grandes padres de la Iglesia. Entre los títulos con los que se referían los padres de la Iglesia a la Santísima Virgen María, se encuentran algunos de los siguientes que se han ido incorporando a las letanías. Madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, madre del creador, madre del salvador, virgen prudentísima, virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel. ¿no? Estas son todas las advocaciones que tienen su origen en, en las, los términos con que los grandes padres de la Iglesia, eh, San Agustín, San, ba San Basilio, el, eh, el, eh, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, eh, San Juan de Amaceno se referían o utilizaron para referirse a la Santísima Virgen María. Y estas expresiones bellas, poéticas, si quieren, se fueron incorporando a esas letanías. ¿no? Y luego a ellas se sumaron títulos bíblicos que los mismos padres de la Iglesia también aplicaron a la Virgen. La mayoría de estos términos que ven ustedes, no todos, pero la mayoría, fueron tomados de libros poéticos del Antiguo Testamento, distintos libros poéticos, como por ejemplo el Cantar de los Cantares, y le aplicaron a la Virgen algunos títulos hermosos que se utilizan en estos libros poéticos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Vaso de Honor, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo y mi favorita Estrella de la Mañana. ¿No? Estos son, pues, algunos de los títulos para que sepan ustedes de dónde vienen estos orígenes, porque algunos de ellos, por ejemplo, Rosa Mística, Muchos creen que es un término que proviene de una pseudoaparición que fue rechazada por el Vaticano a principios de el, eh, a me, en la primera mitad del siglo veinte que todavía tiene algunos devotos a pesar de que ha sido rechazada por la Iglesia católica. No, no, el título rosa mística tiene este origen milenario, ¿no? Y esta pseudoaparición tomó este nombre, pero Nosotros le seguimos llamando a la Santísima Virgen María Rosa Mística, no por esta falsa aparición en Italia, sino por esta antigua tradición. Vamos a seguir explicando estas eh, razones y orígenes de las grandes advocaciones marianas. Tan pronto volvamos del corte. No se vayan, estamos en Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara, hablando de esta eh, eh, tradición muy hermosa de las letanías marianas, de los distintos nombres o apelativos o advocaciones con los que conocemos a la Santísima Virgen María y cuál es su origen. Ya hemos explicado algunos de esos orígenes, estamos hablando ahora cómo influyeron estos orígenes en el, específicamente a través de las letanías marianas. Hemos explicado cómo comenzaron estas letanías marianas con eh, simples eh, apelaciones muy cortas Pero el número de letanías marianas eh, comenzaron a ampliarse a partir del siglo X cuando las distintas órdenes religiosas comenzaron a celebrar sus propios oficios a la Virgen María. Es decir, además de tener las oraciones habituales, celebraban a veces diariamente en un horario especial, a veces una vez a la semana, especialmente el día sábado, un oficio especial a la Santísima Virgen María. Ahora, cada una de estas congregaciones compuso de alguna manera su propio oficio, entonces eran diferentes cómo se rezaban, qué letanías usaban, qué términos usaban, incluían términos nuevos, otros utilizaban una combinación de las letanías más antiguas y de letanías nuevas, otras se atenían solamente a las antiguas, hasta que finalmente el Papa San Pío V eh, decidió que Todas estas confusiones de multiplicidades de oficios a la Santísima Virgen María, es decir, de oraciones escritas a la Santísima Virgen María, tenían que, eh, de alguna manera, eh, el, el simplificarse y unificarse. Y él creó y aprobó lo que se llama como el oficio parvo, no, es decir, un oficio pequeño o breve, dedicado a la Santísima Virgen María el oficio parvo es esta reformación, esta reforma mariana muy importante para unificar la oración. ¿no? Eh, estas eh, eh, oraciones, en, en consecuencia, comenzaron a unificarse y aunque las congregaciones agregaban una que otra letanía adicional, por lo menos el Papa San Pío V ayudó a que hubiera esta gran eh, unificación. ¿no? Las más antiguas letanías, que se conocen ya propiamente del oficio Tomás, del oficio parvo, se remontan al siglo XII, es decir, un par de siglos después de que se comenzó a rezar estos estas distintos oficios a la Virgen María, y eh, se conoce con el nombre de Letanía de Domina Nostre Dei Genitrice Virgine María, es decir, la Letanía de Nuestra Señora, eh, Madre de Dios, la Virgen María, Y esta incluía un alabanzas muy largas a la... Eh Eh, a la Santísima Virgen María, y es la primera que comienza a organizar ya las letanías como las rezamos nosotros. Es decir, ya eh, firmemente no solamente habían expresiones de la Virgen María, llamando la Rosa Mística, Estrella de la Mañana, las que hemos visto que tienen su origen ya sea bíblico, de expresiones poéticas del Antiguo Testamento, ya sea de características que los padres de la Iglesia dan a la Virgen María... Es con, esto, eh, es con esto donde se comienza realmente a, ser, a, a mencionar y a dirigirse a la Santísima Virgen María en esta forma eh, coral sistemática para todas las advocaciones. Entonces, ahí es donde venía Santa María, ruega por nosotros. Virgen de las Virgenes ruega por nosotros. Es decir, la estructura que yo ya hoy conocemos como eh, características propias de las letanías, tal cual las conocemos ahora, ¿no?, Estas letanías comenzaron a multiplicarse en el siglo XV y en el siglo XVI. Comenzaron, a, digamos, se utilizaban las letanías, pero los nombres se iban aumentando, aumentando, aumentando. Y Llegaba un momento en que las letanías marianas tenían eh, algunas advocaciones o algunos apelativos un poco extraños, un poco jalados de los pelos. ¿no? Y eh, finalmente, hacia el 1500, es decir, digamos, en una parte importante del siglo XVI, En el Santuario Mariano de Loreto, en Italia, saben ustedes que es considerado como la sede de la Casa Original de María en Éfeso, de la Santísima Virgen María, que se encuentra en este gran Santuario Mariano eh, Italiano. ¿no? Este es el lugar donde se eh, realizó, se compiló una serie de letanías que se que mantuvo la lista con las advocaciones, con los apelativos, si quieren, más tradicionales, suficientemente largos, pero eliminó muchos otros apelativos que eran realmente un poco exagerados, un poco impropios, eh, un poco eh, demasiado específicos o referidos a una región, a una tradición a una congregación religiosa. ¿no? Y aquí es donde ya se decidió que las letanías iban a ser 50%. Como vamos a ver, ahora son un poco más de 50, pero acá donde se estableció que fueran 50 y esta, esta eh, estructuración de las letanías se hizo enormemente popular. De ahí es que hasta hoy recemos las letanías que se llaman lauretanas, ¿no? ¿Y por qué se llaman lauretanas? Porque provienen del santuario de Loreto, ¿no? Eh, lauretanis significa de Loreto en latín, básicamente. De ahí proviene el término de lo que hoy llamamos las letanías lauretanas. Cualquiera que sabe un poco de liturgia sabe que cuando un sacerdote, un día, cuando dicen, bueno, mira, ahora vamos a rezar las letanías lauretanas, se refieren a este elenco ya existente. ¿no? Y eh, estas eh, letanías lauretanas fueron las que se comenzaron a popular ya alrededor del mundo. Entonces. Esto fue interesante porque de alguna forma unificó, terminó unificando las distintas eh, devociones y advocaciones marianas. Y son las letanías que se suelen rezar ahora cuando rezamos el rosario y después del rosario continúan las letanías. ¿no? Y todas estas advocaciones que nosotros dirigimos a la Virgen en las letanías que siguen a, eh, al rezo del rosario en muchas ocasiones... Dios quiera que la mayoría de ellas son las letañas que conocemos como lauretanas. ¿no? Y eh, eh, estas 50 invocaciones, sin embargo, eh, eh, originales, se fueron ampliando poquito a poquito. ¿Cómo se fueron ampliando? Con unas pocas más, no muchas más, con unas pocas más. Pero fue decisión de los pontífices. Por ejemplo, el Papa Pío V, San Pío V, añadió a las letanías eh, eh, lauretanas el título de eh, auxilio de los cristianos. ¿Por qué? Porque gracias al rezo del Santo Rosario que el Papa pidió al mundo cristiano realizar, es que se detuvo a los musulmanes que pretendían llegar y destruir Roma en la famosa batalla naval de Lepanto. Eh, Esta batalla, para lo cual los cristianos rezaron, para que no se, no, no, el, el mundo cristiano no fuera destruido, el, fue uno de los grandes estrenos masivos del rezo del Santo Rosario, pero también de estas letanías, y ahí la Virgen pidió que el, el Papa Pío V, San Pío V, pidió que se incluyera esta nueva letanía. ¿no? Luego el Papa Clemente XIII... Y esta es una, una característica muy importante porque habla de la profunda devoción mariana de nuestros pueblos hispanos gracias a la herencia española. Como recordarán ustedes, el dogma de, de la Inmaculada Concepción es un dogma que se aprobó varios siglos después. Sin embargo, los españoles, y luego la transmisión de la fe que realizaron los españoles, en nuestras tierras, en América Latina y en las Filipinas, hizo que el Papa Clemente XIII concediera la letanía Madre Inmaculada a pedido del rey Felipe IV, ¿no? y la pidió para todos los dominios hispanos, incluyendo en esa época los Países Bajos, Flandes, etcétera, el sur de Italia, y también las Filipinas y todas las Américas conquistadas por España en consecuencia nosotros hermanos ya desde el 12 de septiembre de 1767 o sea 1700 a 1800 es decir más de 100 años antes nosotros los católicos hispanos ya hablábamos de madre inmaculada antes que el Varios sucesores después, el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, la certeza de que la Virgen era Inmaculada, que había nacido sin pecado original, en el mundo hispano ya existía. ¿no? Por eso es que los españoles eh, fundaron el, eh, ciudades dedicadas a la Inmaculada Concepción mucho antes de que se proclamara el dogma porque ya existía estas, este, este sentimiento esta convicción de los fieles católicos hispanos de origen español de que la Virgen era Inmaculada antes de que se proclamara el dogma ¿no? y por eso tenemos en más de un país como Chile por ejemplo las ciudades de Concepción cuyo nombre original es la Inmaculada Concepción ¿no? entonces eh, Esto ya nos da una, una idea de cómo existía entre los, entre los españoles la certeza de que la Virgen había sido dotada de este don increíble de la Inmaculada Concepción. ¿no? El, el, eh, fue justamente el eh, después Pío IX, después que proclame el dogma, que la hace extensiva, a toda la iglesia católica una vez que proclama el dogma el Papa Pío XII cien años después de que le había, o, eh, le había concedido a, las, a los territorios eh, bajo eh, gobierno español poder proclamar la, la vocación eh, madre inmaculada ya la concedió universalmente y así es como entró a las letanías que hoy conocemos poco después el eh, El Papa León XIII, el sucesor del de Papa Pío IX, le puso eh, dos títulos más. Reina del Santo Rosario, porque este el Papa León XIII era un devoto enorme de San José, escribió más de una encíclica de San José, y muy devoto del resto del Rosario. Y entonces quiso que se añadieran a las el, a las letanías lauretanas el título Reina del de Santo Rosario y también madre del Buen Consejo. ¿Por qué? Porque justamente León XIII veía las dificultades que se venían con el mundo racionalista, con el modernismo, con herejías que iba a tener que enfrentar luego su sucesor, eh, San Pío X, y pidió justamente que a la Santísima Virgen María se la invocara como madre del buen consejo, es decir, básicamente madre de la prudencia, porque ese es el buen consejo, es decir, tener buen discernimiento, recibir consejo sobrenatural, abrir el corazón la, al consejo de las personas que nos estiman que tienen más trayectoria y más prudencia que nosotros, ¿no? Entonces, de ahí este título pedido y a uh, también incluido en las letanías lauretanas por el Papa León XIII. Benedicto XV, el Papa que sigue a San Pío X y que, cuyo pontificado fue un pontificado heroico y trágico, Benedicto XV, no estamos hablando del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, Benedicto XV le toca vivir la primera guerra horrorosa en la historia de la humanidad, que es la primera guerra mundial. ¿no? ...y que recibió el nombre de Guerra Mundial... ...porque era la primera de estas características... ...recordemos que el, la, el, el gobierno de este pobre Papa Benedicto XV... ...duró exactamente lo que duró la guerra... ...la Primera Guerra Mundial... ...o sea, fue elegido pontífice poquito antes de que la guerra comenzara... ...y falleció poquito después que la guerra comenzara... ...entonces... Todo su pontificado fue este pontificado trágico de un mundo que especialmente en Europa, pero no solamente Europa, se estaba masacrando y que generó un número de muertos como nunca había visto la humanidad en el pasado. Obviamente nadie predecía que después iba a venir la Segunda Guerra Mundial con una cantidad abrumadora, abrumadoramente mayor de muertos. Pero esto fue lo que llevó a este querido y sufrido Papa Benedicto XV introducir en el, las letanías lauretanas el término eh, reina de la paz, la advocación reina de la paz. ¿no? El Papa Pío XI, el que siguió a Benedicto XV y que gobernó justamente en, la, en el tiempo de entreguerra, es decir, hasta el 39, poco antes de que comenzara la guerra, pidió que se eh, introdujera el término «reina concebida sin pecado original». ¿no? Aunque este ya es un término que se utilizaba eh, y que de alguna manera fue propuesto por el Papa Pío IX, recuerdan ustedes, después de proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, porque eso es lo que significa Inmaculada Concepción, «concebida sin pecado original». Pero por el racionalismo que existía en ese entonces, Pío XI le tocó combatir con, con, con, con varias tendencias racionalistas. El Papa Pío XI quiso dejar bien claro que lo que significa que es una madre purísima ¿no? el, es justamente el término de que es una madre concebida sin pecado original. Luego, después de esto, su sucesor, el gran Papa Pío XII, coloso del siglo XX, que le tocó vivir toda la Segunda Guerra Mundial, fue elegido el nueve 1939, dos meses antes de que estallara la guerra, y luego la sufrió toda la Segunda Guerra Mundial, pasado el 45. El, en 1955, años después de la final de la guerra, proclama el gran último dogma mariano hasta ahora, que es la Asunción de María a los cielos. Este dogma, como digo, se eh, proclama, el Papa Pío XII lo proclama dogma, es decir, desde la cátedra, ex cátedra, la asunción de la Santísima Virgen María, y un año después, en 1951, pide que a las letanías lauretanas, que ya sabíamos que habían sido reducidas a 50, pero que los pontífices, por distintas razones, como ven ustedes, todas ellas absolutamente razonables y comprensibles, eh, ampliaron con una eh, específica advocación adicional que de alguna manera respondiera a las necesidades de los tiempos y a las realidades que la Iglesia había proclamado, en 1951, como consecuencia de haber aprobado el dogma de la Asunción de María, Pío XII, pide que se incremente, se, se incremente se sume a las letanías lauretanas el título Reina Asunta al Cielo. Esa fue una adición del Papa Pio XII. Nosotros eh, vamos a ver que el pontificado de Pio XII fue seguido por San Juan XXIII, eh, canonizado no hace mucho por el, por el Papa Francisco, pero recién sería el Papa Pablo VI que introduce una nueva advocación que es la de la Madre de la Iglesia. ¿Cuándo lo hace Pablo VI? Lo hace cuando los padres conciliares, cuando los padres conciliares le piden al Papa eh, Pablo VI si puede crear esta advocación María Mater Ecclesia, es decir, María Madre de la Iglesia. Y en esta advocación María Madre de la Iglesia... Recuerden ustedes que esta vocación está muy ligada al Concilio Vaticano II, porque el, el Papa Pablo VI, él mismo, fue decisión suya incluir en este importantísimo documento del Concilio Vaticano II la Lumen Gentium, dedicada, digamos, a la Iglesia, Un acápite, el acápite final dedicado a María Madre de la Iglesia. La importancia de entender que la Santísima Virgen María no solamente es Madre de los cristianos, Madre de cada uno de nosotros, protectora, etcétera. Ella es María Madre de la Iglesia, Mater Ecclesia, protege a la Iglesia, protege a la Iglesia como comunidad. Que en el pasaje de Juan 19, 27, cuando Jesús encomienda a San Juan a la protección de la, de, de la Santísima Virgen María y al mismo tiempo le pide que San Juan cuide de la Santísima Virgen María, esa es un pedido que no fue solo personal, sino que fue dado a todos los hijos eh, y, y hermanos de Jesús que somos los miembros de la Iglesia. En consecuencia, eh, incrementó en las letanías esta bellísima, bellísima eh, letanía Mariana, María Mater Iglesia María Madre de la Iglesia. Finalmente, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, este coloso nuestro, este santo, este eh, guía y líder de nuestra actual generación de católicos, cuando escribió este documento importantísimo, la familiaris consorcio, es decir, para hablar de la realidad y la naturaleza de la familia, de hablar de las dificultades que enfrentaban los matrimonios hoy en día, la presión cultural para destrozar el, el, el, la, la institución social, no solamente eclesial, pero la institución social del matrimonio, él encomendó a las familias como núcleo de la sociedad, como garantía de la supervivencia de las sociedades y también como la iglesia doméstica y en consecuencia también garantía de la durabilidad de la transmisión de la fe y de la supervivencia de la iglesia católica. ¿no? Él justamente allí encomendó a la intercesión de la Santísima Virgen María y la llamó madre de la familia y poco después de la publicación de este documento importantísimo sobre el matrimonio y la familia familiaris consorcio, de la familiaris consorcio, es que el Papa Juan Pablo II decidió y pidió que se incorporara a las eh, letanías lauretanas, a la Santísima Virgen María, el título Reina de la Familia, Reina de la Familia, ni siquiera Madre de la Familia, sino Reina de la Familia. Y obviamente esta es la última adición oficial a las letanías lauretanas, ¿no?, Si ven ustedes que algún sacerdote o alguna persona se lanza ahí a poner pues, este, nuestra señora de tal sitio nuestra señora de tal otro sitio, eso no está aprobado ni bendecido por la iglesia. Los papas mismos fueron los que decidieron añadir por una decisión específica estas eh, advocaciones de el, la Santísima Virgen María muchos de ustedes cuando rezan el Rosario dirán, oye, pero algunas de esas que tú nos has dicho Alejandro eh, nosotros no las decimos bueno, sería bueno que las adicionaran especialmente estos papas eh, si es que no están diciendo Reina tal Cielo, Madre de la Iglesia o Reina de la Familia sería bueno que las incorporara ¿no? como ven ustedes hermanos muchos de estos títulos de estas letanías se han convertido en advocaciones Y por tanto, en nombres de parroquias, ¿no? O en nombres de instituciones católicas. Yo recuerdo cuando eh, era pequeñito, mis papás me pusieron en un colegio que se llamaba Reina de la Paz, ¿no? Y mm, recuerdo otros eh, colegios u otras parroquias que son eh, precisamente Reina de la Familia, que son... El, eh, se refieren a las vírgenes, en, a, a la a Santísima Virgen María, en cualquiera de estas distintas vocaciones la iglesia de la Virgen del Carmen, aquí en los lugares donde existen estas presencias mucho más antiguas, los mercedarios siempre van a tener su iglesia llamada la Virgen de la Merced, ¿no? eh, los carmelitas, ese va a ser el Carmelo, la Virgen del Carmen, y así, eh, estos son nombres con que nosotros vemos que se denomina a la Santísima Virgen María. A veces se toman los nombres, como hemos dicho, de, el, eh, de Virgen Purísima, Virgen Castísima, Virgen Clemente, Virgen Fiel, eh, Madre de la Fe, estos todos distintos nombres con los cuales se eh, señalan o se indican y, o, o también con nombres de eh, advocaciones geográficas. no. Es decir, además de existir Eh, nuestra señora de Chiquinquirá en el santuario de Chiquinquirá en Colombia hay más de una parroquia en otros lugares que no son Chiquinquirá que llevan este nombre ¿no? y esto justamente indica cómo nosotros llamamos a la Santísima Virgen María ¿no? eh, obviamente como digo no hay que confundir estas devociones marianas con algunas apariciones recientes que no tienen nada que ver con la realidad como señalaba esta supuesta aparición de la Virgen María eh, Rosa Mística, mediados del siglo XX en Italia, que han sido eh, rechazadas por la Santa Madre Iglesia, como la Virgen del Pozo, por ejemplo, eh, en la región del Caribe, Centroamérica, también en México, donde han sido declaradas falsas por la Iglesia Católica. Lo importante es comprender finalmente que todos estos nombres no hacen sino referirse a la Santísima Virgen que siempre vela por nosotros. Gracias por habernos acompañado en este programa, espero que haya sido de utilidad y de enriquecimiento. Yo los dejo como siempre en la mejor compañía del de contenido católico más valioso e importante en radio y televisión, EWTN. Gracias por haberme acompañado en este programa, el Señor los bendiga y conmigo hasta la próxima.